Son las nueve en punto de la mañana, tenemos casi 15 grados de temperatura, está lloviendo y les damos la bienvenida a nuestro programa La Glorieta de este jueves 14 de mayo. ...dos meses se han cumplido desde que comenzó nuestro confinamiento... ...con algo más recuerdan de 4.000 contagios en este país... ...y 120 muertes. El virus nos ha golpeado duramente durante estos dos meses... ...y según los primeros datos del estudio de prevalencia... ...del Instituto Carlos III... solo el 5% de los españoles se ha contagiado de coronavirus... ...y lo que más preocupa es que el 90% de los contagios no lo ha detectado el sistema sanitario, ya que solo se han realizado 200.000 pruebas de PCR y el estudio indica que más de 2 millones de personas habrían pasado la enfermedad. Por lo que la prevalencia estaría en torno al 5%, un porcentaje muy alejado del que nos podría conferir esa inmunidad de grupo a la población y que los expertos ...lo sitúan en el 60%. Por tanto, el ministro de Sanidad aseguró ayer por la tarde... ...que estos resultados ponen de manifiesto... ...y aprenden, quédense con esto... De ...la enorme necesidad de seguir guardando las distancias... ...y cumplir con las medidas de seguridad hasta que salga la vacuna. La Comunidad Valenciana entregó, mientras tanto... ...ayer su petición al Gobierno para poder pasar a la fase 1 pero con algunas limitaciones, como la de no permitir actos culturales al aire, al aire libre con 200 personas, solo con 30. O los encuentros con amigos y familiares de hasta 10 personas, pero solo en los municipios valencianos del Departamento de Salud de La Ribera. El Consejo ha vuelto a pedir que el criterio de movilidad sea por provincias, es decir, que se permita circular por toda la provincia. Se ha entregado el mismo informe para avanzar en esta desescalada y la propia consellera indicó ayer en rueda de prensa que la única diferencia con respecto a la pasada semana es haber estado más días confinados que el resto de departamentos que pasaron a la fase 1. Así que volvemos a preguntarnos si será posible avanzar sin haber cambiado el informe o corregir las medidas en las que habíamos fallado como la no realización de test a sospechosos o la excesiva movilidad de nuestra área. La consellera no dio las cifras porque dijo que no las tenía del número de test realizados en los centros de salud a casos sospechosos con síntomas leves desde el pasado viernes. No obstante, Barceló aseguró que esta medida está funcionando correctamente y que se ha enviado todo el material para las extracciones. Advierte que estas pruebas no se van a realizar a toda la población, sino solo a los casos sospechosos. E insistió que no es justo que se critique su gestión por existir, ...deficiencias en algún departamento de salud... ...son problemas, dijo, puntuales... ...que se están solucionando de forma inmediata. Hoy se va a reunir con el ministro... ...para saber cuándo se dará a conocer esa decisión... ...de pasar o no a la fase. Uno, la responsable sanitaria ha asegurado... ...que la situación de los hospitales... ...ha mejorado en los últimos días... ...ya que siguen siendo más altas que ingresos por COVID-19... ...los que se están registrando... ...y en nuestros dos departamentos de salud... El número de nuevos casos positivos fueron un total de seis en las últimas 24 horas, uno en el Vinalopo y el resto cinco en el Departamento del Hospital General y seguimos sin registrar ningún fallecido. Hoy hablaremos en nuestro programa precisamente de cómo se están llevando a cabo esas pruebas a pacientes con síntomas leves en los centros de salud. También a las diez y media tenemos previsto entrevistar al diputado ...portavoz de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo... ...y secretario local de los Socialistas, Alejandro Soler... ...sobre la gestión del gobierno central de esta pandemia... ...y estrenamos nueva sección, vamos avanzando... ...hacia esa nueva normalidad y los jueves... ...contaremos con Manoli Guilaber para buscar... ...esos placeres gastronómicos... ...eso será a las 10 de la mañana... ...ahora comenzamos con una música celestial... ...la que compuso el gran Ennio Morricone... ...para la misión, pero en concreto escucharemos... Esa pieza que hizo sonar el oboe del padre Gabriel ante la mirada de sorpresa de los nativos de la selva. Con esta música se puede decir que empieza la vida y también nuestra glorieta. Teleelch Radio Marca 101.4, la radio de Elche. Ahora toca poco a poco volver a la nueva normalidad. Adapte su negocio de hostelería con Productos Glasur, gran variedad de cristalería, vajillas y desechables para la seguridad de todos. En Glasur también disponemos de una gran variedad en mobiliario de interior y terraza. Glasur, hostelería e higiene profesional. 965 48 en glasur.es y en Polígono Industrial Tres Hermanas en Aspe Comercial Persianera Puertas, Tableros, Parquets Cocinas y Bricolaje En mármoles Formas, Escaleras, Fachadas Bancadas de Cocinas, Baños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 Ya puedes solicitar una cita con tu especialista en la web, app o telefónicamente. Nos hemos preparado para que nuestros hospitales sigan siendo el lugar más seguro al que puedes acudir. Tu médico te espera en Med Hospitales, porque tu salud no puede esperar. ¡Ey tú, empresario! ¿Sabes que la publicidad da carácter a tu empresa? Pues si quieres que el mundo sepa que existes, haz cosas que puedan moverse por ti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 ¿Recuerdan ustedes esta melodía? Sí, pues es de la película Fama, que en su 40 aniversario está más viva que nunca, porque esta película, que cautivó a millones de personas por todo el mundo con las historias de los jóvenes que deseaban ser admitidos en una escuela de baile de Nueva York, esta, esta misma escuela sigue cuatro décadas después funcionando, y con más de 3.000 estudiantes que aprenden a bailar, cantar, actuar, componer, pintar, esculpir o fotografiar. recordado esta melodía esta canción 40 años después de su creación y antes de continuar con la siguiente con la primera de las entrevistas programadas en nuestro programa de hoy vamos con más música introducimos al gran maestro Joaquín sabina porque ya saben está lloviendo llueve sobre mojado no Una lágrima en el fondo rio de los desesperados Adán y Eva no se adaptan al frío, llueve sobre mojado, bla bla bla rino de los jardines bla bla bla bla bla deze EN Ik het de ochtend Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso Son las 9 y 18 minutos de la mañana, tenemos casi 15 grados de temperatura y comenzamos la primera de las entrevistas programadas para este programa de hoy jueves, 14 de mayo. Al margen de las decisiones técnicas y políticas, lo cierto es que seguir avanzando en esta desescalada solo depende de nosotros mismos. La Federación de Asociaciones de Vecinos de Elche ha pedido a la ciudadanía responsabilidad y que cumpla con las normas de seguridad para evitar contagios, como el uso de mascarillas o el distanciamiento social de dos metros. Además ha denunciado las largas colas que se forman en las entidades bancarias, piden a las entidades financieras que mejoren la atención al público y al equipo de gobierno que señalice bien las calles para facilitar a la población ese cumplimiento de las normas para evitar contagios. Pues bien, para hablar de ello tenemos con nosotros al presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Bernardo Sánchez. Muy buenos días. Buenos días, ¿y ¿Qué tal? Nos interesa mucho eh, precisamente las quejas a las que habéis sido receptivos de muchos ciudadanos, sobre todo de personas mayores, que dicen que las colas en los bancos son insoportables, se hacen ya insoportables. Sí, bueno, lo único que hemos hecho es hacernos eco de bastantes quejas, como tú bien dices, sobre todo personas mayores, que son los que peor soportan esto de estar casi dos horas haciendo cola ...a veces en calles donde ya va empezando a dar el sol... ...y, y bueno, eh, creemos que es un sistema que, que tiene bastantes lagunas... ...que se puede mejorar sensiblemente con un sistema de citas... ...o con cita previa o incluso un empleado que salga y dé una serie de números... ...para que cada uno tenga claro pues, lo que va a tener que esperar cuando le toca... ...porque obviamente si hay que guardar la distancia de un metro y medio, dos metros... Pues al final la cola le, le da la vuelta a la manzana y luego pues vemos que, que esto no tiene mucho sentido cuando en muchas ocasiones son sucursales bastante amplias, bastante grandes, que permiten que haya algunas personas más dentro haciendo cola o incluso alguna persona más que se le pueda ir atendiendo. Pero, Pero bueno… Pero a ustedes, eh, los eh, bancos, las entidades financieras, ¿les han dado alguna explicación de por qué han reducido tanto eh, la atención al público? No, nosotros no. la verdad que no hemos tenido contacto con estas entidades porque la verdad que muchas veces pues, tienen las sedes alejadas de nuestra ciudad y en estos momentos es incluso más complicado contactar Con, con el responsable o con el director X. Entonces, nosotros únicamente nos hemos hecho eco de esta situación para ver si a través de vosotros, a través de los medios, pues ellos se daban cuenta de que esta situación es insostenible. Pero bueno, el motivo, obviamente, eh, oficial, es mantener unas medidas de seguridad, de, de distancia. Han mandado a mucho personal a hacer teletrabajo y, obviamente, pues están manteniendo unas medidas de, de solo mantener un cliente o dos a lo sumo dentro de la oficina y ese tipo de cosas. Pero, bueno, pensamos que en algunas ocasiones esto es excesivo por el, por el tamaño de la oficina y porque estamos viendo que en muchos otros sitios pues, nos están montando estas colas. Claro. Eh, eh, sobre todo, el problema viene siempre a final de mes o cuando se acerca el día del cobro de las pensiones. Sí, sí, se acentúa en ese tipo de días, pero no solo en esos días. Al final, los que nos manejamos un poquito con, con Internet y con las tecnologías de la información y la comunicación, yo personalmente lo hago todo online, intento hacerlo todo online. Pero entiendo que hay gente, sobre todo mayor, que hay una brecha digital, que no se manejan con estas tecnologías y que hay muchas cosas que, que no son capaces aún de hacerlas online y luego también lo que está retrasando... Es hacer un pequeño ingreso, hacer una pequeña extracción de dinero. Tienes que marcar 18 o 20 dígitos que son el IVAN, te equivocas en uno, hay que volver a empezar. Y todo esto está generando pues, un poquito más de tensiones y de, y de esperas entre la gente pues, que está detrás esperando. Con lo que ustedes eh, han realizado esta denuncia pública y esperan que los bancos sean receptivos y puedan poner más medios, al menos para agilizar esas colas. Pero sí pero también han tenido más peticiones al equipo de gobierno. ¿Por qué piensan que es necesario señalizar las calles? ¿Qué están viendo ustedes? Porque no hemos entrado todavía en la fase 1 y ya eh, nos encontramos eh, las calles atestadas de personas o, o demasiado llenas. Correcto. O sea, estamos aún en la fase 0, pero obviamente ya se puede salir a pasear, a hacer deporte, cada uno en su horario, y el problema que tenemos es que en el Che Hay zonas, hay calles que técnicamente no se puede mantener la distancia de dos metros, es imposible. Hay calles, eh, sobre todo en Carruceste, en el barrio de Alpavix, en ciertas zonas del Pla, que son cascos de, eh, morfológicamente imposibles. O sea, si la acera tiene un metro, metro y pico de, de distancia, es imposible que, que dos personas puedan mantener esa distancia. Entonces lo que planteamos es... Eh, hacer las calles en un sentido único, cogiendo siempre, lo que dice la lógica, es coger el sentido derecho de la circulación y que eso vaya señalizado por parte del ayuntamiento, por parte de la policía local, para que siempre tengamos que ir por nuestro sentido derecho de, de la acera, tanto en acera como en calzada. En calzada ya estamos viendo que ya están empezando a circular más coches, entonces obviamente al final tendremos que utilizar solo las aceras. Eh, precisamente se reanuda ese proyecto de peatonalización de la corredora. ¿Pensáis que ahora la peatonalización podría ser una herramienta eficaz? Sí, totalmente. Ahora es más necesaria que nunca. Nosotros siempre hemos reivindicado la peatonalización, no solo de esa calle en concreto, sino de otras calles del centro. Y ahora es más importante que nunca poder peatonalizar calles, no solo esta, que obviamente es una calle mítica de paseo, sino otras zonas en otros barrios, pues que no gozan de, de los espacios públicos un poquito más abiertos que pueda haber pues, en barrios de El Sanche, en grandes avenidas o en ciertas zonas del centro. Esto mismo, esta medida que estáis pidiendo para otras zonas y otros barrios, ya se está aplicando, lo hemos podido ver estos días en el centro, concretamente en el Puente de Canalejas, que también eh, creo que han hecho un único sentido. ¿O lo sí, pues. han señalizado más? Sí, pues sería aplicar esa misma metodología, que yo creo que es muy acertada, en bastantes calles más. Ya te digo, sobre todo eh, calles estrechas que hay en Carrus, sobre todo Carrus Este, en Carrus Oeste también hay, hay bastantes. El Plaza te hay ciertas zonas que todos sabemos cuáles son, que las calles son muy, muy, muy estrechas. Entonces, ahí o ponemos un sentido único de la circulación en la acera o es pues, técnicamente imposible, o sea, no se puede cumplir la medida de distanciamiento social, por, por, por muy bien que lo quieras hacer. Ustedes pueden llegar al tejido asociativo de, los, de las asociaciones vecinales en de la ciudad, incluso de las pedanías. Estamos viendo eh, cómo se está incumpliendo en la fase 1 las normas de distanciamiento y las terrazas, cómo están llenas, los bares, los locales, Y también estamos sufriendo, incluso en la fase cero, demasiadas denuncias a ciudadanos que incumplen. ¿Usted qué valoración hace de cómo se ha estado siguiendo esta cuarentena en Elche por parte de los vecinos? Bueno, yo en el caso de Elche veo que una inmensa mayoría está cumpliendo con, con lo que se está diciendo de las autoridades sanitarias, con salir al horario que toca, con el distanciamiento social. Yo creo que la gente está haciendo lo mejor posible porque es lo que hablábamos antes. A veces es que es, es, es técnicamente imposible, la gente está intentando acudir a, a vías anchas pensando que, que pueden mantener más distancia y claro, estas vías también se están saturando porque en nuestra ciudad la densidad de población es la que es. O sea, ahí los metros que hay y ahí las personas que hay. Entonces, si podemos salir, pues obviamente no, nos, nos juntamos todos. Pero bueno, independientemente de eso, siempre hay casos, siempre han salido en algunos medios, algunos casos de, de incibismo. La policía está poniendo muchas sanciones, entendemos que son medidas complicadas de, de cumplir y nosotros pedimos responsabilidad a todo el mundo porque creo que por unos pocos se está manchando un poco esa labor que se está haciendo. Y luego de cara a pasar a la fase 1, que supongo que pasaremos de manera inminente, yo creo que, que el ayuntamiento y la policía ya tienen que estar tomando nota de lo que está pasando en otros sitios. O sea, lo que nos estamos dando cuenta es que hay obviamente muchas ganas de ir a las terrazas por los dos lados, por parte del propietario porque lleva muchos meses cerrado pagando impuestos o al alquiler, etc. Y tiene muchas ganas de que empiecen a llegar algunos clientes para intentar solventar un poco el mes. Y por otra parte, eh, también tenemos muchas ganas de ir a la terraza, hacernos la cervecita. Entonces, eh, se juntan esas ganas de un lado y de otro, y estamos viendo situaciones en otras comunidades, pues muy incómodas, de, de, de aglomeraciones de gente, de no respetar distancias, de sentarse siete ocho en una mesa, cogiendo sillas que no se podían coger. Entonces, antes de que pase aquí, yo creo que hay que tener claro qué terrazas tenemos, cuáles son las que son peligrosas y luego, por parte de las autoridades, un control, sobre todo en esos primeros días, que va a haber muchas ganas de hacer ese tipo de cosas. Pues Bernardo Sánchez, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos. Estas peticiones se han hecho públicas, pero ¿se han entregado al ayuntamiento ya? No, no, los, no las hemos entregado, nos hemos hecho <coughs> con un poco de la reivindicación de las entidades bancarias, también de estas medidas que las estuvimos hablando en alguna reunión de la Junta Directiva y también tuvieron el beneplácito, lo hemos hablado por grupos de WhatsApp, por mails y demás, con miembros de distintas asociaciones, lo hemos hecho público, entiendo que seguramente eh, les habrá llegado, pero bueno, de todas maneras, también haremos una comunicación un poco más oficial, porque tampoco son propuestas muy concretas, simplemente hemos lanzado dos o tres ideas que esperamos que recojan, pero que sí que eh, trasladaremos de una manera un poco más concreta y oficial en los próximos días. ¿Qué mensaje transmite a la ciudadanía en este espacio para terminar la entrevista? Pues que sigan como lo están haciendo, creo que en general lo estamos haciendo bien, mucho sentido común, pero que ahora viene la parte más complicada y más crítica, que es la desescalada, el empezar a salir, y esto hay que hacerlo con mucho sentido común, para no que haya demasiado desmadre, porque hay que tener en cuenta que aunque los contagios se han reducido, sobre todo aquí, que tenemos una de las tasas menores de, de, de tanto de positivos como de fallecidos, pero la pandemia sigue ahí, la pandemia no se ha ido y yo creo que algunas personas entienden que como se va pudiendo salir es que la cosa ya está bien. Entonces, hay que dejar claro que la pandemia puede volver a, a resurgir, a rebrotar y nuestros hospitales, nuestros centros asistenciales no van a poder soportar Otro rebrote como el que tuvimos anteriormente. Entonces, hay que ir. Como decía Fernando Romero, paso corto, paso corto, paso largo. Pues Bernardo Sánchez, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Ilche. Gracias. Gracias a vosotros, Romero 101.4 Teleelch Radio Marca. ¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular?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 es muy importante quedarse en casa pronto volveremos a disfrutar de grandes momentos juntos Restaurantes Águila Bar Hacemos un sueño realidad. Llévate el nuevo San John Corando desde 185 euros al mes. Conduce un sueño sobre ruedas con la mejor financiación. El nuevo SUV que te enamorará. Ven a verlo y probarlo al corta motor. Sor Josefa Alcorta 35 Elche. O pásate por sanjohnjaricante.com Tus compras en los mercados de Elche. Un comercio vivo, dinámico y con productos de la mejor calidad.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 Tele Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Y antes de pasar a la siguiente entrevista, vamos con más música. Vamos a escuchar a continuación una de las canciones más conocidas del folclore argentino, interpretada por Jorge Cafrune y Los Chalchaleros. Es ese tema de siempre, inolvidable: Zamba de mi esperanza. amanecida como un querer sueño sueño del alma que a veces muere sin florecer sueño sueño del alma y a veces mueve sin florecer Y te canto, porque tu canto derrama, amor. caricia de tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón, caricia de tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón estrella tu que mira tu que escuchaste mi padecer estrella deja que cante deja que quiera como yo sé estrella deja que cante deja que quiera como yo sé el tiempo que va pasando. Como la vida no vuelve más, el tiempo me va matando y tu cariño será, será. El tiempo me va matando y tu cariño será, será hundido en horizonte. Olvera, que al viento va. Samba, ja no me dejes. Yo sin tu canto no vivo más. Samba, ya no me dejes. Yo sin tu canto no vivo más. Estrella, tú que mira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 Tele Elch Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pues el tiempo sigue pasando aquí en el programa La Glorieta. Llevamos nueve. 9... ...estamos en las 9 y 37 minutos de la mañana... ...tenemos eh, casi 15 grados de temperatura... ...y seguimos hablando de la pandemia... ...porque el director general de alertas y emergencias... ...Fernando Simón indicó la pasada semana... ...que uno de los factores que se tuvieron muy en cuenta... ...para que la Comunidad Valenciana pasara de fase... ...fue que no se habían hecho test... ...a un gran número de casos sospechosos de pacientes leves... ...por eso no pasaron 14 departamentos en la Comunidad Valenciana entre ellos los de Elche. El Consejo reprochó al Ministerio que si no se hacían era porque el propio Ministerio indicó que solo se tenían que realizar a pacientes graves, un criterio que se cambió, dicen a mitad de partida, como reprochó el presidente Chimo Puig al gobierno de Sánchez. Desde el pasado viernes se están realizando, por tanto, a los pacientes leves esas pruebas y queremos saber cómo se están llevando a cabo y para ello contamos eh, aquí en, eh, el Elch, en Radio Marca con la presidenta de la Sociedad de Medicina Familiar, de la Sociedad Comunitaria de Medicina Familiar, María Ángeles Medina. Muy buenos días, María Ángeles. Hola, buenos días, Rosmary. ¿Cómo está funcionando? Yo, sí. yo, yo, yo, yo de entrada te digo y le digo a los oyentes de eso nada, o sea, no, no, no, no desde el pasado viernes no, ¿eh? Desde el pasado viernes no se están haciendo los test en Elche ni en ningún sitio de la comunidad Valenciana. Es que tenemos que decir las cosas como son, ¿verdad? Pues sí, porque la consiguiera Ana Barceló decía que desde el mismo viernes pues ya se pusieron manos a la obra para que los departamentos de salud realizaran esos test a los casos leves. ¿Desde cuándo se está realizando en los departamentos de salud de Elche? Departamento de Salud Elche Hospital General, desde ayer, miércoles, y Departamento de Salud del Vinalopó, desde hoy jueves. Pues con esa información, ¿podremos pasar de fase? Pues es que sabes que pasa, Rosmari, que aquí hay más de una causa, y más de dos y más de un montón. Entonces, no era un criterio, eh, lo de los test no era un criterio. Eh, los criterios que pusieron eran todos hospitalarios, no comunitarios, ¿no? Eh, y luego dijeron lo de los test. Eh, hay cosas que no nos cuadran. Lo que sí que es verdad es que llevamos dos meses. La Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, que lidero y toda mi junta y mis socios, y los socios de las otras sociedades científicas de atención primaria, tanto de medicina de familia como de pediatría, hemos reclamado esto hace dos meses. Esto lleva tiempo. Esto se podría haber hecho de una manera más sosegada y no a prisa y corriendo y con improvisaciones y con tanto estrés sobre el estrés que ya llevábamos los sanitarios en atención primaria. Entonces, eh, ahora es normal, ¿eh? Es normal que el viernes se nos dijo que teníamos que empezar, que el lunes empezaron a reunirse, que el martes empezaron a llevar las cosas que se estableció el circuito para ejecutar el programa y que ayer se empezara y que hoy se empezara. Y todo eso a marchas forzadas, porque una vez más hemos demostrado que somos absolutamente camaleónicos, que nos adaptamos a todo, que somos flexibles en atención primaria y que además lo hacemos con gusto, porque es lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que llega dos meses tarde pero llega. ¿Y cómo están funcionando los test? Pues, porque si desde ayer ya empezaron en el Vinalopollo y en el Hospital General, ¿ya tienen al ustedes, revés. o al revés, eh, ¿ya tienen ah. ustedes el material necesario? ¿Lo tienen todo? ¿Cómo ha llegado? Porque también muchos centros de salud se quejaban de que había deficiencias en, en claro, el material. Claro, un poco. A ver, ¿podemos decir ahora que antes? Podríamos decir que no lo teníamos. ¿Podemos decir ahora que no tenemos lo necesario? O sea, ¿podemos decir que no lo tenemos? No. ¿Podemos decir que tenemos lo necesario? Sí, podemos seguir diciendo eso, porque lo han traído con cuentagotas. Con cuentagotas. Para cada centro de salud se han enviado entre 30 y 40 test. Eso lo hacemos en un día. Entonces, bueno, supongo que habrá esto caje suficiente en ambos hospitales, que son los que proveen, el almacén de ambos hospitales son los que nos proveen a los centros de salud, y suponemos que, que no habrá rotura de ese estocaje, porque, claro, la población tiene síntomas y la población demanda eh, lo, que, lo que es pertinente. La gente está bien informada y nosotros somos la cara visible y somos los que damos la cara ante nuestros pacientes. Claro, porque supongo que usted ha estado durante dos meses diciéndoles a las personas que llamaban con síntomas, aunque fueran leves, diciéndoles, vale, eh, quédense en su casa, eh, claro. pero eh, la, las personas le dirían, ¿y, ¿y los test? ¿y no me hacéis la prueba? Claro. ¿y no sé si lo he tenido o no? Claro, eh, claro. eso eh, ha sido muy duro, eso ha sido muy duro, porque es, imagínate eh, tener un fonendo para escultar y no hacerlo, teniendo que hacerlo. Pues lo mismo, sabiendo que lo que hay que hacer es un diagnóstico, porque al fin y al cabo es una prueba de diagnóstico. Y si yo necesito para diagnosticar determinada analítica, y esto no deja de ser una analítica, yo no he podido solicitarla. Entonces, eh, eh, eh, cuando digo yo, Cuando digo yo, eh, yo hablo por mi colectivo, ¿de acuerdo? Porque luego hay diferencias entre departamentos si han habido... Eh, Hablo como presidenta de una sociedad que es de la Comunidad Valenciana. O sea, yo tengo conocimiento desde Vinaroz hasta Pilar de la Horadada, los 24 departamentos, ¿de acuerdo? No, que, eh, no quiero tampoco dejar en mal lugar a los departamentos de mi ciudad que han sido de los mejores de la comunidad, ¿vale? Pero yo como presidenta de una sociedad autonómica reflejo la situación general. Aquí en Elche, aquí en Elche se han hecho las cosas bastante bien pero aún así, mira, tampoco hemos pasado y, y en fin. Pero usted eh, entiende que no se haya pasado de fase eh, por ese motivo, por ejemplo, el de los test, porque Fernando Simón dijo que, se habían, uh, que había muchos casos sospechosos en la Comunidad Valenciana que no se les había hecho la prueba. Mira, en realidad el estudio de cero prevalencia que salió ayer, el resultado de, de este estudio de cero prevalencia nos deja a toda España muy mal. Aquí especialmente, en la, en la provincia de Alicante, tenemos una, una tasa de, de personas que ya lo han pasado y que son inmunes eh, de un dos y pico por ciento. Entonces, eh, no, eso, la, insisto, ¿es algo que se debería de haber hecho? Sí. ¿Es un indicador que se solicitó? No. ¿Lo han dicho después? Sí. Eh, ¿Eso hubiera variado eh, en algo si no lo hubieran hecho? No lo sé. Eso no se sabe. ¿Sabes? Lo que es verdad es que solo tienes que salir a, a las calles, eh, la gente se ha relajado muchísimo, no hay inmunidad de grupo, eh, el bicho está circulando y la gente se ha relajado muchísimo. Muchísimo. Y aprovecho para decir que, por Dios, se pongan las mascarillas, que se las pongan para ir a caminar, van en rebaños a caminar y sin mascarillas. <risa> No, no, no, se me ponen los pelos de punta, de verdad, porque es que vamos a, a volver a tener un repunte y no cuesta nada ponerse la mascarilla. Cuando tú te lo pones, proteges a los demás. No sirve de nada que yo me lo ponga y los demás no. Todos somos necesarios. Sí, desde luego el estudio que, al que has, has hecho referencia y del que se conoció ayer del Instituto Carlos III, evidentemente indica que no estamos inmunizados, que no llegamos ni de lejos a ese 60%, que es el porcentaje ideal de la población, con lo que ni Elche ni España está libre de un nuevo rebrote del de, de coronavirus. Pero, María Ángeles, vamos por partes. ¿Cómo está funcionando esta medida eh, de realizar los test. ¿A quién se hacen los test? ¿Cómo se tienen que hacer los test? Eh, ¿Es el paciente el que llama? ¿Son ustedes los que llaman a los pacientes que ya tienen registrados? ¿Tienen que ir, ¿Tiene que ir al centro de salud? ¿Cómo es? ¿Y qué test? ¿Y qué test es el que se realiza a los casos sospechosos? Se están haciendo PCR. Eh, se están haciendo PCR. Es un exudado nasofaríngeo. Se introduce un, una cánula muy chiquitita. Es un poco molesta la prueba, pero en absoluto es, es como una sensación un poco rara, ¿no? Porque te meten por la nariz un, un, un filamento muy, muy, muy finito, pero hay que llegar hasta la garganta. Entonces, pues, te notas así como que te toca la garganta un poco y el reflejo nauseoso siempre, siempre puede estar. Pero en absoluto es, es tan, tan molesto para que sea una técnica insoportable, ¿no? De hecho se hace eh, en un momentito, es muy rápido. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Pues los pacientes que tengan síntomas que tengan síntomas han de ponerse en contacto con su centro de salud ¿vale? Hablar con su médico que evaluará telefónicamente los síntomas, el inicio de los mismos y entonces se solicita la prueba eh, y se dirige al paciente con cita a realizarse las pruebas en cada centro se ha establecido un lugar donde se realiza la prueba con cita guardando el paciente llega a su centro de salud eh, espera a ser atendido con su mascarilla su lavado de manos eh, entra un paciente solamente sin acompañante de uno en uno se guarda la distancia de seguridad y luego hay otros centros de salud como por ejemplo el TAVI, que lo lo están haciendo tipo eh, Macauto, eh, sabes que el paciente no llega a entrar dentro del centro de salud y, y bueno, pues cada departamento, eh, no solamente aquí en el CHI2, pero hay 22 más, pues lo está aplicando eh, pues con la con la estructura que tiene y esa es otra de la que también me gustaría comentar y es que esto, eh, digamos que llueve sobre mojado porque También hemos, nos hemos dado cuenta que hay departamentos que han contado con más personal y están contratando más personal para hacer esto y otros no. Y aquí eso, por ejemplo, en el CHE, pues, de nuevo, pues también hay diferencias. En un departamento se ha incrementado plantilla para esto y en otros, pues. Eh, toca apañarse con los recursos que se tienen. ¿Cuál es el y... que ha reforzado la plantilla en el, en Elche y cuál? Pues es a que... mí me a mí me consta que hay centros de salud que pertenecen al Hospital General de Elche eh, que se han hecho contrataciones. Sin embargo, no me consta que eso haya sido en el área de salud del, del Vinalopó. Entonces, eh, bueno, pues eso he sobre mojado, plantillas eh, muy justas con con cupos más altos también en, en un departamento que en otro, en eso sí que hay diferencia, en atención primaria, y, y bueno, pues es una tarea más, y a nosotros lo, lo que nos da miedo, tanto aquí como, en, como en, en el resto de la comunidad valenciana, lo que nos da miedo es dejar de hacer cosas que, que son muy importantes para asumir esta tarea. Diga, decimos que lo urgente tapa lo necesario, Y ambas cosas son importantes, pero lo otro que puede dejar de hacerse si no se cubre, eh, si no se dota, es eh, nuestros pacientes crónicos. Los pacientes en paliativos, los pacientes crónicos que están en su casa o que los tenemos que llamar para hacer un seguimiento muy estrecho porque es que además se han desajustado muchas, muchas diabetes, muchas hipertensiones por el tema de, de no salir a caminar, de comer más. Eh, cosas que no, que no son ajustadas para sus dietas especiales, hay muchas descompensaciones, sí, sí. las insuficiencias cardíacas la salud mental, hacemos un montón de llamadas de soporte emocional a, a personas que no estén enfermas no, no, no padecen de, de depresión es que están angustiadas y eso es muy importante y tenemos que hacerlo, entonces si se nos carga con esta tarea sin refuerzos, pues la verdad tenemos que colapsar eh, tanto como, como, como sistema como personalmente. También nosotros somos personas y el nivel de, de estrés y de sufrimiento pues es indescriptible. La, la consellera dijo que la atención primaria se tenía que reforzar porque ustedes van a ser el muro de contención precisamente del virus. Van a proteger a los hospitales para que no vuelva a suceder lo, lo que ha ocurrido, de que puedan colapsar las UCIs. Pues sí, pero nosotros pensamos que cuando dicen reforzar, dicen reforzar, es decir, forzar más y el hilito está ya muy intenso, lo de no, no se no se nos puede esforzar más, ¿eh? entonces nosotros ahora ten en cuenta que vamos a ser de epidemiólogos, nosotros vamos a hacer eh El estudio. Sí, es como una. Exactamente. Ustedes van a ser los rastreadores. Por eso no entiendo una cosa. ¿cómo? ¿Por qué les dicen que tienen que hacer pruebas PCR, que es evidente que es necesario a los casos sospechosos leves? ¿Y por qué no se pueden hacer esas pruebas de anticuerpos, el pinchacito, eh, para detectar los anticuerpos en sangre a las personas que ustedes tienen registradas que han pasado. síntomas parecidos al coronavirus pero que nunca se hicieron las pruebas. Porque a esos otros sospechosos no se les puede hacer ese rastreo de anticuerpos para saber, evidentemente, si estamos en ese 2,5% de prevalencia o de inmunizados en, en, en, esta, en este departamento. Bueno, esto, nosotros somos atención primaria. Nosotros nos dedicamos a la, a la atención sanitaria, a la prevención y a la promoción de la salud. Y lo que me estás planteando es una, son competencias de salud pública. A nosotros No se nos ha dicho que miremos hacia atrás, a nosotros se nos han dicho que miremos hacia adelante con los, con los pacientes que actualmente tienen síntomas y de momento, de momento no se nos ha comentado de hacer ese estudio de personas que durante dos meses han tenido síntomas muy ciertos y a los cuales hemos diagnosticado solo por esos síntomas, a los cuales les, les hemos hecho el seguimiento a ciegas y a los cuales les hemos dado el alta por el cese de sus síntomas y por los calendarios, como decimos, es decir, por los días que ha pasado desde el inicio y los días que han pasado desde que cesó el último de los síntomas. Entonces, así hemos hecho y lo que me estás planteando a día de hoy no se nos ha dicho ...que se vaya a hacer. Usted eh, reclama esa contratación más de atención primaria... ...porque los centros de salud tienen que, que afrontar... ...con más personal esta situación... ...pero también ha hablado de salud pública... ...que es una competencia de salud pública... ...rastrear esos, esos casos sospechosos... ...que se han quedado ahí en el registro... ...pero salud pública, ¿qué infraestructura tiene... ...en estos departamentos de, de salud? Porque... ...prácticamente no se oye a ningún responsable de salud pública aquí en Elche. Pues no lo sé, ¿por qué? Eh, salud pública aquí en Elche, que sabéis que está en el cent ubicada... ...anexo al centro de salud de Altavis... No, es, eh, ...no está en la Dirección General de Asistencia Sanitaria. Digamos que está dentro de la misma consellería... ...pero son direcciones generales diferentes y eh, es un único servicio para los dos departamentos y no no no te vamos no sé a decirte de cuánto personal dispone claro pero, te, se lo bueno. preguntaba porque es que yo también lo ignoro por completo no sé mm. si sé que no, existe no, no, no quiero es que <risas> no quiero levantar ampollas ni ni hablar de lo que no me corresponde. Yo soy de atención primaria y no me quiero meter ahí a su nariz, discúlpame. No, no, nos tendremos que meter nosotros, tendremos que averiguar eh, cómo funciona la salud pública. Eh, pero sí, María Ángeles Medina, eh, no nos quedan muchos minutos y es muy importante porque ha dado consejos, se ha dirigido a la población, no hay que relajarse, ha dicho que hay que utilizar las mascarillas, no ha dicho nada de los guantes… Qué mascarillas son las que se deben utilizar, qué medidas son las que nunca se deben incumplir y con eso terminamos. María Ángeles. Pues con respecto a las mascarillas, precisamente hoy desde el Colegio de Médicos de Alicante, en el cual también estoy muy muy implicada, hemos hecho un, un, una infografía que, bueno, esto es radio y no se puede ver, pero en general las medidas de, de prevención, como es la distancia. La distancia social que no se guarda cuando se sale a caminar con las amigas eh, o se cruzan grupos grandes entre ellos, es, sigue siendo la medida más efectiva junto con el lavado de manos. Con respecto al uso de las mascarillas, ¿cuál es la mejor? La que se tenga. Esa es la mejor. Eh, han hecho unas mascarillas preciosas que me han hecho llegar con mucho cariño Muchas mujeres y hombres de, de Elche, de manera solidaria, mascarillas de tela, lavables. ¿Es eso eh, bueno, malo, regular? Es, es. Y antes que nada, eso. Y la que sea. Eh, eh, antes que nada, eso. Pero hay que usar mascarillas. Esa recomendación que precisamente hoy hemos sacado desde el Colegio de Médicos. Hay que usar las mascarillas para salir a la calle. Eso, la distancia social y el lavado de manos va a hacer que eh, transcurra el tiempo, ¿vale? Esto va para muy largo, nos tenemos que acostumbrar, no pasa nada, es que las mascarillas no duelen cuando te lo pones, ni, ni, no pasa nada. Eh, y yo de verdad que sufro muchísimo, me, me encuentro incluso a, a pacientes míos por la calle sin mascarilla y, y yo sufro muchísimo porque no sé, me los imagino luego en la UCI y, y es muy doloroso, muy doloroso Pues María Ángeles Medina presidenta de la Asociación de Medicina Comunitaria de la Comunidad Valenciana muchísimas gracias Gracias Rosmarie 101.4 Teleelch Radio Marca ¿Sí, Material escano todo para la construcción Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano. Imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. <risa>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 la concejalía de comercio te informa en la fase cero en la hostelería no está permitido el consumo en los establecimientos haz tu pedido por teléfono y elige si quieres que te lo lleven a casa o lo recoges personalmente en el local concertando una cita en establecimientos con puntos habilitados de pedido y recogida desde el vehículo se podrán realizar los pedidos en el propio establecimiento siempre sin salir del vehículo los establecimientos solo podrán permanecer abiertos al público durante el horario de recogida de pedidos haga siempre que puedas con tarjeta bancaria o medios electrónicos. Por tu seguridad, cada local es desinfectado varias veces al día. Acude al Comercio y Hostelería de Elche. Tú ganas. Ganamos todos. Concejalía de Comercio. Ayuntamiento de Elche.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 Limpiezas Tomás te ofrece el servicio de desinfección COVID-19 para todo el edificio. Con el personal más cualificado, mochila pulverizadora y los productos adecuados. Limpiezas Tomás desinfecta de forma rápida y eficaz desde el zaguán de la comunidad, incluyendo fachada, suelo, paredes, ascensor, hasta todos los puntos de acceso manual, como timbres, barandillas, para que el acceso a tu edificio sea seguro. Limpiezas Tomás pide presupuesto sin compromiso en el Teléfono 965-46-1298. Un día puedes levantarte con ganas de comer muy bien y acabar comiendo un hot dog en un mercadillo. Tus planes pueden cambiar, pero tu lugar siempre será la ciudad. Seat Ateca, tu sub con con protección de peatones y climatizador bitona por 18.500 euros Siempre eliges ciudad Ven a tu concesionario Seat, en Elche y Torrevieja, Serrauto Y en Orihuela, Oleza Motor Hay un vehículo para cada persona Nosotros los tenemos todos Grupo Serrano Automoción. Aún nos quedan días de estar en casa Pero Motos Marín, como siempre, sigue estando muy cerca de ti Descubre las promociones que hemos preparado para ti en nuestra tienda online. Utiliza el código descuento Yo Compro en y obtendrás un 15% de descuento adicional. Te esperamos en tiendamotosmarin.com. Animo y prepárate, que queda poco para que esto acabe. ¡Motos Marine!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 Pues con este spot publicitario, con esta cuña publicitaria, damos paso a nuestra compañera Manoli Aver, que yo la recuerdo de su paso por Teleelch con su... ¡Ojo al plato! ¡Ojo al plato! Muy buenos días, Ros, ¿cómo buenos estás? Buenos días. Bueno, Pues mira, deseando que me digas eh, qué vas a hacer hoy en tu sección, porque estrenas hoy sección sí, y bueno, te vamos a tener todos los jueves. Sí, exactamente. Los jueves te voy a hacer una visita aquí todas las mañanas porque vamos a contar en este espacio pues, con una persona en la que yo confío muchísimo en el mundo de la gastronomía como es Nieves Gil, que es la directora del grupo empresarial El Fogón Iricitano, que es una empresa de comidas para llevar, que lleva 20 años ya funcionando, pero es que además Nieves es la vicepresidenta de AESEC de la Asociación de Empresarios del sector de la hostelería en Elche fíjate tú si la hostelería ahora tiene muchas cosas que contar, cómo están las cosas estamos esperando a ver si entramos en esa fase 1 todos, la verdad es que hemos sufrido mucho en, con esta pandemia en el tema laboral pero sin duda el sector de la hostelería especialmente. En su caso ella ya han podido empezar a trabajar esta semana y queremos bueno que nos cuente una empresa tan longeva en Elche, 20 años cuidándonos con esa cocina elaborada esa cocina saludable con una opción vegana desde hace ya años, porque Nieves es muy visionaria, la experiencia le da esa visión de futuro y desde hace años ya tiene una línea vegana y que es una demostración de que se puede ser vegano y comer muy bien, que no te pongan un plato de ensalada cada vez que vas a un sitio porque eres vegano, ¿no? que hay muchísimo más de lo que hablar en el mundo vegano y en el mundo de la gastronomía pues, para llevar. Pues hay que aplaudir a esta mujer, a esta empresaria, porque tú has dicho que ha podido comenzar a trabajar, Exacto. pero es que es, yo creo que es un acto de valentía, porque no uh -huh. todos quieren comenzar a trabajar. Exacto. ¿Le damos paso? Vamos a preguntarle, Nieves Gil, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, nos estabas escuchando, Nieves, ¿cómo te va en esos primeros días ese lanzamiento? Espero que no sea, bueno, muy complicado ponerse a trabajar después de este tiempo, que tiene que haber sido muy duro, ¿verdad, Nieves? Pues sí, sí, es complicado, ha sido muy complicado el estar tanto tiempo de, con inactividad y está siendo pues un poquito complicado la vuelta porque, claro, hemos tenido que reinventarnos, empezar a tomar una serie de medidas de seguridad e higiene que, en parte, ya continuábamos, ya, ya es una continuación, pero otras que, sobre todo, de cara al cliente, de cara al consumidor, pues tenemos que exigirle ciertas medidas. Entonces, bueno, es cuestión de ir acostumbrándonos poco a poco. ¿Y cuáles son esas medidas, Nieves, que habéis tenido que poner en marcha? ¿Son iguales que al resto de la hostelería? En vuestro caso son diferentes. Creo que también habéis puesto en marcha un servicio a, a domicilio, que en estos momentos es muy importante también. Sí, sí pues mira, ya de, en principio eh, hemos tenido que establecer un horario un poquito más reducido de recogida de los pedidos en, en los locales. Recomendamos... Eh, ...que se haga el pedido vía telefónica y así si quieren venir a recogerlo... ...pues es simplemente llegar, decirnos su nombre y a su hora tienen el pedido preparado. Y luego también tenemos la opción para las personas que así nos lo solicitan... ...se lo llevamos a casa. Eso es lo primero. Y luego en los locales, pues sí, nada más entrar pueden ver que hemos medido las distancias. Hay unas líneas que indican la separación obligatoria... Y tanto por seguridad como para los clientes, como para los, nosotros, para los trabajadores. Y luego a nivel interno, pues eh, la cocina quejándose, imagínate, están trabajando con pantallas, mascarilla, eh, continuamente distanciándose. Entonces, claro, todo eso supone el acostumbrarse a una nueva forma de trabajar. Pero bueno, que creemos que, que no solamente va a ser por ahora durante este estado de, de alarma, sino que además esto va, va a continuar. En cualquier caso, Nieves, en las cocinas serias, profesionales, como, como la vuestra, la del fogón, las medidas de higiene siempre se han seguido a rajatabla, por lo tanto no va a ser nada costoso para vosotros. Pero el tema de las mascarillas, en una cocina, quien conozca una cocina, cómo se trabaja en un restaurante, el tema de las mascarillas sí que es un poco complicado, ¿eh? porque se pasa mucho calor, se suda, es complicado, ¿no? Sí, son muchas horas. Teniendo en cuenta, aunque ahora trabajamos un poquito menos de horas, pero sí que es complicado porque además las mascarillas, bueno, pues cuando les llevas horas, tanto mascarillas como cualquier tipo de, de protección que lleves eh, facial, pues hacen roces. ...entonces generan un poco de incomodidad... Eh, ...el gel, por ejemplo... ...el gel que utilizamos desinfectante... ...que nos lo estamos poniendo pues, continuamente... ...cada vez que tomamos algo... ...desinfectamos superficie... ...y aplicamos el gel... ...pues eh, en muchos casos reseca un poquito la piel... ...por el nivel de alcohol que llevan... ...entonces todo, todo eso digamos que es un poco... ...una pequeña dificultad... ...si bien es cierto, como tú dices... ...que cualquier empresa de hostelería... ...siempre se dice que un... Una cocina es como un laboratorio, hay que higienizar eh, desde siempre, de forma continuada y hay que garantizar esa higiene y esa seguridad alimentaria. Entonces, por esa parte ya digamos lo tenemos hecho, pero luego con este refuerzo de medidas de seguridad es lo que ahora digamos eh, estamos trabajando más. Otra cosa, Nieves, eh, si entramos en la fase 1 el próximo lunes o, o próximamente, que va a ser eh, algo pues, muy, muy evidente y muy, y muy cercano, eh, está claro que en las terrazas se va a ver a gente, pero siempre pienso que hay mucha gente que va a ser prudente, que va a preferir quedarse en casa, hacer esas reuniones en casa que nos van a permitir volver a visitarse, que es algo que ya se había perdido, ¿no? y volver a, a eso de llevar cada uno un plato a, a casa de de los amigos. Ahora, eso de compartir platos, ¿cómo que no? Habrá que pensar en, en otro tipo de, de platos. ¿Habéis pensado vosotros algunas propuestas dentro de, de vuestra cocina pues para ese tipo de aperitivos, ese tipo de platos individuales que cada uno pueda llevarse a, a ese tipo de reuniones? ¿Cómo lo ves? Claro, sí, sí. Bueno, primero, eh, el abrir los establecimientos, los bares, cafeterías aunque sea con unas medidas eh, de distanciamiento, eso va a ser fundamental, porque eso va a dar vida a la calle, va a, a decir que bueno que ya poquito a poco estamos superando esto. Por supuesto, hay que tener mucho cuidado, no hay que lanzar las campanas al vuelo antes de hora, pero eso va a ser muy importante. Entonces, las personas vamos a preferir pues acercarnos a una terracita, a compartir, no sé, un aperitivo o... Una, una bebida, con, ya te digo, con las medidas de distanciamiento, pero por lo menos ya tenemos a la persona cara a cara, podemos verla, podemos eh, interactuar con ella de, de otra forma. Y luego eh, tenemos eh, los platos. Nosotros eh, en eso no prevemos tener mucho problema porque nos especializamos en la cocina tradicional. El plato de cuchara, el plato que requiere mucha elaboración y que eh, poco a poco cada vez eh, se sabe hacer menos. O sea, nos gusta ese plato que nos recuerda a la familia, a los amigos, a las reuniones, pero ya no tenemos tanta habilidad para poderlo desarrollar en casa, de forma individual. Entonces, nosotros eh, acercamos ese plato para las familias, para las personas que quieran disfrutarlo tranquilamente en casa. Entonces, no creo que vayamos a tener ningún problema. El problema es, pues eso, los hábitos de consumo están cambiando. Y entonces ahí es donde hay que, no sé, priorizar el, el, la compra en los establecimientos de cercanía y, eh, pues no sé, que, que entre todos podamos salir adelante. Sí, pero Nieves, en estos meses lo de la cocina saludable como que nos hemos olvidado un poquito de ella, ¿eh? Nos ha da dado por hacer panes, bizcochos, hemos agotado levaduras, harinas. ¿Qué ha pasado con, con esa cocina saludable que estábamos poniendo en marcha? Habrá que dar un tirón de orejas, ¿no? Sí, sí, tienes toda la razón. Aquí salimos rulando todos. <risa> verdad que sí. Que ahora vienen muchos clientes y la verdad es que tal cual lo estás diciendo tú. Ahora lo que vienen ya buscando son esos platos elaborados pero sanos. O sea, no tener que estar preocupándose de si hago esto o hago lo otro. ten en cuenta que la cocina en casa, la cocina familiar, pues siempre intentas con eh, los recursos, eh, digamos, más ajustados, pues. Eh, Abastecer lo máximo, entonces claro, hacer pan, hacer bizcochos o hacer, no sé, platos en, en mayor cantidad para toda la familia, pues puede ser atractivo en principio, pero cuando te das cuenta, bueno, pues estás cometiendo una serie de errores nutricionales que luego al final pues hay que, hay que corregir. Yo le decía antes a Ross que, que siempre ha sido muy, muy visionaria, ¿no? La experiencia te da esa visión de futuro eh, y tú además has puesto en marcha ya hace años algo tan importante como contar con una dietista en la elaboración de tus platos, de tus menús, de equilibrar vitaminas, proteínas, nutrientes, todo eso de la mano de un profesional, porque podéis ser muy profesionales de, de la cocina, pero no de la nutrición y vosotros cumplís todo todo ese baremo no exacto Sí, dentro de nuestra filosofía de trabajo siempre está en cada apartado que sean profesionales quienes eh, aporten todo su conocimiento entonces nosotros podemos saber mucho de tradición podemos saber mucho de, de elaboración un equipo técnicamente muy bien preparado otro equipo asesorando eh, gastronómicamente ...el estudio de los gustos y preferencias de, de las personas... ...pero eh, hay otra parte que cada vez preocupa más... ...que es el tema nutricional... ...y cada vez estamos más informados... ...tenemos más conocimientos... ...y nos preocupamos más de esto... ...entonces intentamos que nuestros platos... ...además de ser platos típicos... ...elaborados con producto de cercanía... ...pues que sí que tengan esa composición nutricional óptima que no se pasen de sal, que no contengan azúcares, que no lleven elementos eh, químicos extraños. Entonces sí que contamos con ese asesoramiento nutricional y dietético que consideramos que es fundamental. Elives, eh, nos quedan dos minutos. Eh, ahora te lo voy a preguntar, ya no como directora del Fogón, sino como vicepresidenta de AESEC. Eh, en unos minutos va a estar aquí en una entrevista en directo con Ross Alejandro Soler, que es el portavoz en el, es diputado nacional y portavoz en, de la de Industria, Comercio y Turismo, de la comisión de comercio, industria y turismo. ¿Qué te gustaría que Ross le trasladara en tu nombre? Bueno, pues mira, eh, dos curiosidades. La primera, eh, si ahora que está tan en forma eh, lo que es eh, las compras online, las plataformas virtuales, pues si la administración como tal eh, utiliza y hace compras eh, y adquiere bienes y servicios a través de, de, esta, de este canal, de los canales online. Y luego, mm, solamente no... no ...una pregunta, sino la pregunta... ...¿En elche los lunes, el lunes, el próximo lunes... ...el comercio y la hostelería... ...podrá iniciar su actividad? <ríe> Ahí le paso el balón... Pues la, esa es la gran pregunta... De, ...del día del fin de semana... Y de, aquel, ...de la que estamos todos expectantes... ...pues eh, ya para despedirnos... Eh, ...Nieves, hoy hace día de lluvia... ...¿hoy tocan migas en el fútbol? Por supuesto, por supuesto... Es tradicional y además todos nuestros clientes saben que cuando hay días de lluvia, pues es uno de los platos más demandados y que más nos gusta. Entonces, eh, pues va, podemos disfrutarlo, podemos disfrutar en el trabajo o en casa, donde prefieran un plato de migas, aparte de otros platitos de cuchara que hoy van a, a tener mucho éxito. Porque hoy hoy hace día de, de cuchara nieves, pues para sí. para ya terminar un teléfono de, de, de, de contacto contigo. Sí, mira, pues pueden llamar al número de teléfono 966, eh, perdona que lo digo, no lo digo más, 4755, y es una centralita y ahí se pondrá, conforme llamen, pues le, le darán acceso a la tienda que prefieran, la tienda del sector quinto, la del centro, eh, boulevard… Y bueno, nada más, esperamos su visita eh, telefónicamente y presencialmente, quien pueda. Pues yo hoy me pido, migas Nieves, un abrazo muy fuerte y un beso a Nieves, que es directora <risa> del Grupo ti. de Empresas de Gastronomía para Llevar del Fuego Uniricitano. Un abrazo y hasta el jueves que viene. Gracias, Manoli. Quiero desearte, aprovechar para desearte muchísimo éxito, que seguro que lo vas a tener en, en tu nuevo programa. Pues Gracias. si estoy contigo, seguro que sí. <risa> un beso. <risa> Gracias, Manoli. Un buen día. Hasta luego. Bueno, Manoli, muchas gracias. Bueno, te despedimos. Gracias Aquí hay mucha amiga, ¿eh? Mucha amiga. Ya lo creo que sí. Vamos a coger la sartén por el mango, tú y yo. Pues hasta la próxima semana. Hasta el jueves que viene, Ros. Que te veremos a las diez y media. Te veremos media. por Tele Elche y te escucharemos por el 101.4 a las diez y media. Será un placer. Aquí hasta en entonces. La hasta luego. Tele Elche Radio Marca. 101.4. La radio de Elche.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 la glorieta con Rosmaria Alonso. Pues después de la sección de Manoli Gilaber con el fogón ilicitano nosotros retomamos la ronda de noticias de todos los días con nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días, Iciar. Buenos días. Eh... Las noticias grises también. Es que tu micrófono creo que ha fallado, con lo que no te hemos... No, ahora ya no. Ah, vale. Con lo que no te hemos escuchado ese buenos días. Ah, vale, pues bueno, lo vuelvo a decir por tercera vez, no pasa nada, <risa> buenos días <risa> Qué castigo, y eso que me has preguntado hoy si podía ser rápido lo de la ronda de noticias Porque te tienes que ir no sé a dónde, bueno, ¿Qué, se... qué pasa, ¿Qué, sí, ¿qué hay hoy Sí, sí, sí, siempre vamos a contraerlo. Bueno, pues hoy hay una iniciativa para disminuir esa brecha digital que hay Porque como sí, ahora sí. el curso académico es todo vía online Hay muchas familias en elche también que no tienen recursos y que no tienen acceso a internet Y esto es un problema para la continuidad de la formación educativa de muchos niños aquí en elche entonces una empresa de telefonía ha donado 200 tarjetas al ayuntamiento y el ayuntamiento se va a encargar de, de repartirlas así que hay media será ahí en el raval en el arco del raval y así que hay media estar allí es importante Esa reunión y, sobre todo, tenemos pendiente una entrevista con la concejal de Educación porque son, es un organigrama eh, complejo el que se ha tenido que crear para ver cuándo es la matriculación, cómo, de qué forma y cómo se han preparado, evidentemente, el curso escolar y académico del próximo año. Y, ya tenemos más, ¿no? Vamos. Tenemos más asuntos. Eso es ¿Tenemos bueno. ¿Tenemos algo sobre el comercio hoy? Sí, sí. Eh, la Consejería de Sanidad, como saben, pues no. Pues ha pedido que Elche junto con el resto de departamentos pasen ah, claro. a la fase 1 ya. Pero de momento, como seguimos en la 0, se puede ir a los comercios eh, por esto de reactivar la economía, que también jugamos mucha parte en los ilicitanos, en los compradores. Hay que hacerlo eso sí con todas las medidas sanitarias. La Concejalía de Comercio te informa. En la fase 0 necesitas pedir cita previa para acudir al comercio que reabre sus puertas. Sé puntual y no vayas con acompañantes. En la entrada tendrás desinfectante para las manos. Mantén la distancia de seguridad interpersonal. Solo puede haber un cliente por cada vendedor. En peluquerías, cuidado personal o de salud, por la cercanía entre cliente y profesional, se utilizarán todos los medios de protección individual oportunos. En las tiendas de ropa utiliza los probadores individualmente. Se desinfectan después de cada uso, al igual que las prendas probadas. Paga siempre que puedas con tarjetas o medios electrónicos. Por tu seguridad, cada local es desinfectado varias veces al día. Acude al Comercio y Estalería DELS. Tú ganas. Ganamos todos. Concejalía de Comercio. Ayuntamiento DELS. La Concejalía... Una noticia importante para los empresarios ciudadanos que rescataron a sus, sus trabajadores... Una, importan... una importante noticia, es que vuelve <risa> a fallar el micrófono. Pero... <risa> si si Pues sí, cámbiate, cámbiate porque creo que este micrófono va cuando le da la gana. Así estamos Aquí. mejor. Bien. Eh, dices que hay una importante noticia para los trabajadores. Para los empresarios ilicitanos que rescataron a sus trabajadores de los ERTE porque pensaron que el pasado lunes, el 11 de mayo, estaríamos en fase 1 y al no ser así, ahora pueden revertir la situación con un solo trámite en el SEPE, en el Servicio Público de Empleo Estatal. Con un escrito de renuncia al desistimiento dirigido al SEPE, se recuerda la situación del ERTE y no hay que hacer un nuevo expediente. O sea, ni los trabajadores pierden el subsidio ni eh, deben hacer ningún una gestión nueva. Pues sí, una buena noticia para aquellos comercios que pensaban que, tenían que, que podían abrir el lunes y que rescataron del ERTE a sus trabajadores. Así que ahora con una llamada al CEPES o una simple comunicación vía online, ya pueden de nuevo revertir esa situación y tener al trabajador en el ERTE hasta nuevo aviso, hasta es. que la consellería, bueno, hasta que el gobierno diga si pasamos o no de fase. Sí, sí. Se lo preguntaremos a Alejandro Soler cuándo pasaremos de fase o cuándo se va a decidir el, el evaluar la propuesta la petición del de Consejo una importante noticia Sí, ello. entre hoy y mañana parece ser ya y otra ayuda también para facilitar a, a los trabajadores que se han visto obligados a reducir su jornada laboral porque han tenido que atender a familiares que, que tenían el COVID bueno pues el gobierno del Botánico ha puesto en marcha una subvención que pretende compensar esta merma de ingresos y la cuantía va dirigida a los que han visto reducir su jornada un 50% o más y la ayuda va desde los 600 a los 300 euros, dependiendo del porcentaje en el que han visto mermar sus ingresos. En total se van a destinar a esas ayudas unos 3 millones de euros. Estas son algunas de las novedades ros que tenemos para hoy y como decía, hora y media vamos a, a acudir a ese reparto de tarjetas para eh, disminuir la brecha digital entre los estudiantes de Elche y también hay en estos momentos, bueno no sé si habrá acabado, una rueda de prensa del Partido Popular mm. que nos ha convocado a las nueve y media a los medios de comunicación. Sabemos el contenido de la misma. Como lo lleva entre manos Marga. Eh, ya, ah, Marga sí. vale. Y también eh, la concejala de urbanismo va a informar sobre la entrega de pisos del segundo bloque de San Antón, que ya en las últimas semanas dio alguna novedad también sobre esto. O sea, que estas noticias y más serán las que tendremos entre manos en el informativo de La UNA. Pues a La UNA volvemos a escucharte y a verte. A ti y a Marga. Eso es. Les espero a todos. Pasen un buen día. Gracias, Iciar. Ya te dejamos por fin. Perdona por esos errores del micrófono, pero a veces eh, pues son causas ajenas a nuestra propia voluntad. Los micrófonos a veces fallan. Nosotros continuamos con esta ronda de noticias y lo hacemos ahora con la crónica deportiva con nuestro compañero Paco Gómez. Buenos días. Hola, buenos días. Se acabó el pulso entre la plantilla del Elche Club de Fútbol y el club. Al menos de momento, los jugadores del Elche y la entidad han alcanzado un acuerdo sobre el ERTE que será retirado para que la plantilla vuelva a los entrenamientos en el Martínez Valero tras no presentarse a la sesión programada para ayer miércoles. Los futbolistas habían tomado esta decisión como medida de presión ya que el club mantenía la reducción al 30% de su jornada laboral y económica. Según confirmó a Teleelche en Radio Marca, Patricia Rodríguez, directora general del Elche, Plantilla y Club alcanzaron anoche un acuerdo a través del cual la entidad ah, va a retirar el ERTE para atender la petición de los futbolistas. Reconocía Patricia Rodríguez que eh, han sacado a los jugadores del ERTE atendiendo a su petición por el cambio al ser en el estadio y entendiendo que es lo mejor para el club, que es lo principal. Dijo, de esta forma, la plantilla va a regresar a los entrenamientos en el estadio Martínez Valero hoy jueves a las cinco y media de la tarde. Se trata de un paso importante en unas negociaciones que con el paso de las semanas se estaban complicando cada vez más. No obstante, ambas partes todavía tendrán que resolver la cuestión de la rebaja salarial de cara a la reanudación del campeonato, ya que como ayer adelantábamos, el club propone cerca del 10% de rebaja salarial, mientras que los futbolistas están dispuestos a llegar a un 4%. Las posturas en la negociación entre ambas partes estaban bastante alejadas a primera hora de ayer miércoles. Prueba de ello es que la plantilla había tomado la decisión de no acudir al Martínez Valero para entrenar a modo de protesta ante el ERTE, la rebaja salarial eh, que proponía el club y también el hecho de que todos los empleados, cuerpo técnico, cuerpo médico, a excepción de los futbolistas, hubiesen recuperado su normalidad salarial tras regresar a la actividad deportiva, algo que fue la gota que colmó El vaso de los futbolistas. Ahora, gracias a la voluntad de ambas partes, la plantilla podrá continuar con su puesta a punto sobre el césped. Esta tarde vuelven los de Pacheta a los entrenamientos. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Y nosotros cerramos la ronda de noticias con nuestro compañero Vicente Bordonado. Muy buenos días, Vicente. ¿Continuará la lluvia en los próximos días? Muy buenos días con la depresión aislada en niveles altos, Dana o gota fría. Hoy la jornada está siendo marcada por la inestabilidad atmosférica con precipitaciones de momento y son cifras provisionales. En buena parte del territorio llevamos recogidos entre 10 y 17 litros metro cuadrado. En lo que resta de mañana y hasta las horas centrales del día cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones de carácter débil puntualmente moderadas. Viento en calma conforme vaya avanzando la mañana, moderado de componente noroeste. Ya por la tarde, a medida que avance apertura de algunos claros, las precipitaciones se irán trasladando al nordeste de la península. El viento de suroeste en el último tramo con rachas que podrían superar los 40 km por hora. Hoy alcanzaremos temperaturas diurnas más bajas que en días anteriores, máximas que en buena parte del territorio no van a superar los 21 o 22 grados. De cara a la jornada de mañana, continuará la inestabilidad atmosférica y es que el embolsamiento de dirección altura nos va a acompañar hasta el domingo. Mañana viernes, alternancia de nubes y claros. Por la tarde, nubosidad en aumento, alguna precipitación de carácter débil, el viento flojo de componente este, temperaturas máximas en torno a los 22-23 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 15 grados. Durante el fin de semana sigue la inestabilidad atmosférica Sábado por la tarde, precipitaciones puntualmente moderadas, viento flojo de componente marítima, temperaturas sin cambios significativos y el domingo con un remanente de aire frío en altura todavía registraremos alguna precipitación de carácter débil, viento flojo de sureste, apertura de algunos claros a partir del lunes con el avance de la dorsal anticiclónica, estabilidad atmosférica y de hecho durante buena parte de la semana que viene ya tendremos un tiempo estable anticiclónico con cielos prácticamente despejados y a medida que avance la semana alcanzaremos temperaturas casi de verano. Hasta luego. 101.4 Teleelch Radio Marca Los amantes del arte flamenco ya pueden disfrutar de su rincón andaluz. Tablao flamenco el polaco. ¿Te gusta una magnífica cena acompañada del mejor show flamenco en vivo? Llena tus noches de aroma andaluz. Tablo flamenco, el polaco. Carretera El Cheaspe, kilómetro 1. Reservas al 615-146-753. ¡Ey tú, empresario! ¿Sabes que la publicidad da carácter a tu empresa? Si estás harto de que toda la publicidad te parezca igual...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 De lunes a viernes, la radio con más contenido local en el 101.4 FM, tele Radio Marca. Hola, soy Rosa Lucas y de 11 a 1 te espero en Entre Amigos, donde siempre estamos de buen humor. La información más completa en el 101.4, tele Radio Marca, sobre todo Elche.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 Una vez más, Cableworld se adapta a la nueva realidad. Por eso, a partir del lunes 11 de mayo, nuestras oficinas de atención al cliente vuelven a abrir sus puertas en su horario habitual y con todas las medidas de seguridad y prevención necesarias, cuidando así tu salud y la de nuestra plantilla. Las circunstancias cambian, pero el equipo de Cableworld Fibra sigue trabajando para ti. Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta. Con Rosmar y Alonso. Son las diez y media en punto de la mañana. Tenemos 13,9 grados, casi 14 grados de temperatura. Y nosotros eh, ya en esta recta final del programa vamos a entrevistar a Alejandro Soler, diputado, portavoz de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo y secretario local del Partido Socialista. Muy buenos días, Alejandro. Muy buenos días. ¿Para cuándo tenemos que pasar a la fase uno? Bueno, pues yo creo que todos esperamos el poder pasar a la fase 1 para el próximo lunes. Eh, yo creo que la consellería ha hecho un trabajo importante que presentará hoy, hoy mismo al Ministerio y esperamos conocer la noticia y la información por parte del Ministerio mañana, que es quien tiene que tomar la decisión. Y tenemos las expectativas puestas en que haya una evaluación positiva y que podamos pasar el próximo lunes. No obstante, yo creo que mañana el Ministerio lo anunciará y podremos conocerlo si definitivamente es así. ¿Entiende por qué Elche no pasó a la fase 1 el pasado lunes? Sí, yo creo que se han dado las explicaciones oportunas, independientemente de que cada uno pueda tener su opinión. Yo creo que es una cuestión muy técnica desde el punto de vista sanitario. Evidentemente, yo creo que la necesidad de hacer un mayor control de, de las personas sospechosas y los problemas relativos de la excesiva movilidad en nuestra área es elemento determinante. Hay que tener en cuenta los datos del estudio de seroprevalencia que yo creo que son muy interesantes, ¿no? Y nos arrojan qué es lo que ocurre realmente. El estudio de seroprevalencia que se ha hecho en España dice que 2.250.000, aproximadamente el 5% de la población en el país, ha estado eh, infectada. De ellos, diagnosticados, que se haya conocido y se haya detectado concretamente y se haya sabido con certeza que han estado infectados, han sido un 10%. Más de, algo más de 200.000. mil. Con lo cual quiere decir que hemos tenido en el país eh, 90%, eh, eh, casi 2 millones de personas infectadas que no conocíamos que estaban infectadas. Y por lo tanto, en el momento en que hay tan cantidad de personas infectadas que no conocemos que lo están, son agentes de contagio, ¿no? Somos capaces de contagiar sin saber que tenemos el problema. Por tanto, esa es la verdadera dificultad de esta pandemia: el que haya muchas personas que podamos padecer el virus que no lo sepamos y que podamos estar, eh, a lo mejor no teniendo síntomas, pero contagiando a otros. Y por eso hay que ser excesivamente cauteloso, intentar hacer un mayor número eh, de control a personas que están siendo sospechosas por haber tenido contacto o por tener síntomas leves y extremar la precaución y las medidas de distanciamiento y de fiel. Pues precisamente, como es un dato demoledor, ¿por qué no se ha hecho ese control antes? ¿Por qué solo se hacía antes solo y exclusivamente a los pacientes que estaban muy graves y no a los sospechosos? ¿Que ese ha sido uno de los indicadores o de los factores por los cuales la Comunidad Valenciana no ha pasado en bloque a la fase 1? Bueno, yo creo que hay varios elementos. Por un lado, es evidente que aproximadamente en el mundo se habrán hecho el número de test que necesitaríamos para eh, hacer un test a cada uno de los españoles cada día. Y es evidente que hay que hacer un mayor número de test y que probablemente hay que hacer un esfuerzo mayor y que eso exige eh, una acción importante y un esfuerzo desde el punto de vista logístico y sanitario. No tenemos suficientes test. Y, por otro lado, es evidente que también los test indican eh, cuál es la situación en un momento determinado, pero tampoco nos puede dar toda la tranquilidad hay que tener en cuenta que el test es una foto y la vida es una película. Quiere decir que el test es el momento en el que estás y a lo mejor tú haces un test y en ese momento no tienes eh, elementos de contagio, pero en el momento que sales a la calle después de haberte hecho la prueba, tocas un poco de una puerta, eh, contactas con alguien, puedes estar infectado. Por lo tanto, eh, los tests nos valen para ir midiendo día a día, pero tampoco nos pueden dar una absoluta tranquilidad porque es la foto de un momento. Y en el momento en que tu vida continúa, puedes contagiarte si no lo estás. Por tanto, por eso hay que hacer más test, pero al mismo tiempo tener eh, la conciencia de que no nos puede dar tampoco una falsa tranquilidad el habernos hecho un test y estar bien, porque hemos estado bien en ese momento determinado, en ese punto. Por otro lado, los test, eh, los fiables, eh, tienen una... Desde que te lo haces hasta que sale el resultado, hay 24 o 48 horas. Y, por tanto, cuando tienes el resultado ya puedes estar infectado. Por tanto, este es un problema muy complejo en el que hay que hacer más test, pero no confiarse totalmente en que los test nos pueden dar tranquilidad. Vale, el test es un problema muy complejo. El de la movilidad no sé cómo se va a controlar, pero son los dos factores que no, por los que no hemos pasado a la fase 1. ¿Usted está convencido de que Elche ya puede pasar a la fase 1 si todavía los test eh, sospechosos hemos eh, conocido hoy que, que han empezado a realizarse este miércoles, no el viernes, como dijo la consellera? Aquí, por lo menos en los departamentos de salud de Elche. Y sobre la movilidad, ¿cómo se puede controlar la movilidad? Bueno, una apreciación previa. Yo no estoy convencido. Yo tengo expectativas, como toda la ciudadanía, de que podamos pasar pero no tengo convicción sobre algo tan complejo, que es una cuestión técnica especialmente sanitaria, y por tanto no puedo tener la convicción yo que ni soy especialista ni tengo la responsabilidad. Tengo la expectativa de que habiendo pasado una semana más, una semana más es muy importante, eh, para que avance la situación, y con el trabajo que está implementando la consellería y con la voluntad que tiene el ministerio de, de cuando sea posible pasarnos, que me consta, pero que evidentemente lo hará si es posible y si se dan las garantías de seguridad, yo creo que sí que podremos pasar. Por tanto, yo creo que el haber pasado una semana más es muy importante. El que se hayan empezado a hacer el protocolo y a realizar estos test, independientemente de que no se hayan hecho muchos, pero estamos ya con la organización y se han empezado a realizar. Y al mismo tiempo, el control de la movilidad que exige dos cuestiones. Por un lado, yo creo que es la responsabilidad de todos de que la movilidad tiene que ser exclusivamente en los horarios permitidos para aquello que sea permitido y no empezar a salir a la calle como si no hubiera ocurrido nada. Y al mismo tiempo el control de las autoridades de que esto sea efectivamente así y que haya un dispositivo policial para controlarnos y evidentemente que no haya un libre albedrío de que cada uno vaya donde quiera, yo creo que son elementos positivos que ayudan a que al final haya una valoración positiva por parte del ministerio. ¿Tenemos la certeza? Pues no la tenemos. No la tenemos porque es el ministerio quien tiene que evaluarlo, pero tenemos la expectativa y la esperanza de que pueda ser así. Es una, eh, Yo creo que es una eh, un equilibrio muy complicado entre la necesidad que tenemos todos de que la actividad económica se reactive y, eh, evidentemente, la prevención que debemos mantener de que la salud es la prioridad por encima de la actividad económica. Por supuesto, los criterios que ha aportado el Gobierno ya se conocen, pero ¿se han publicado? Bueno, los que, que los, se han rechazado los, la fase 1, ¿se han publicado o se han dado por escrito al Gobierno valenciano, como pidió el presidente Ximo bueno, Puig? Los criterios globales eh, han sido conocidos y públicos desde el primer momento. Y la información del por qué no y la información de qué es lo que se tiene que mejorar han transmitido, por supuesto, a la Consejería que es eh, quien le compete saberlo y mejorar eh, en aquello que sea posible. ¿Comparte usted las críticas del presidente del Consejo, Chimo Puig, contra el Gobierno central, al que le acusó de falta de transparencia y eh, de cambiar los criterios a mitad de partida con esto de los TESA sospechosos, e incluso le advirtió a Pedro Sánchez que lealtad no es su misión? Bueno, yo entiendo siempre la situación en el sentido de que cada uno, al final, defiende su territorio y entiendo perfectamente... Eh, que el, que el presidente Chimapuch en un momento determinado pueda estar enojado, molesto y que pueda exigir un mayor grado de comunicación. Pero yo creo que eh, más allá de ese momento inicial en que el presidente se molesta y se enfada porque tenía expectativas en defensa de la comunidad valenciana de que esto iba a ser así, yo creo que el, el presidente ha entendido y entiende perfectamente que el ministerio eh, lo que ha intentado hacer es preservar la salud de los valencianos y eh, adoptar las mayores garantías para que podamos salir. Por tanto, yo creo que es evidente que probablemente cuando uno eh, tiene la percepción de que va a pasar a la fase 1 se genera una serie de expectativas y evidentemente pues, estas expectativas se ven frustradas y ha generado malestar, no solo en el presidente, sino entre los ciudadanos valencianos, todos nos hemos sentido decepcionados, molestos por la situación, pero no obstante, el que te sientas decepcionado y molesto Para mí no quiere decir que se haya hecho mal desde el Ministerio, quiere decir probablemente de que eh, hemos puesto nuestros deseos por encima de nuestras posibilidades. Y por tanto yo creo que el Gobierno ha actuado en todo caso eh, correctamente en una situación que es absolutamente compleja, difícil, nueva para todos y en la que yo creo que lo que ha intentado el Ministerio es preservar la salud de todos los valencianos. ¿Y el Gobierno valenciano ha actuado correctamente en la gestión sanitaria? Yo creo que el gobierno valenciano, con la información al alcance, ha hecho todo el esfuerzo posible. Es evidente que hay eh, elementos que se podrían haber acelerado, que se podrían haber mejorado, pero en todos los aspectos. Yo creo que en esta pandemia, eh, el que diga eh, que lo hemos hecho o que alguien lo ha hecho todo bien, eh, es mentira. Ni, ni el gobierno de España, ni el gobierno valenciano, ni nadie en estas circunstancias puede hacerlo todo bien, fundamentalmente porque no conocemos la situación. Y, por tanto, yo creo que hay que ser autocrítico, pero no con el Gobierno valenciano, con el Gobierno de España, con todos los que tenemos o tienen responsabilidad en esta situación. Que se han cometido errores, por supuesto, que se van a seguir cometiendo, ya lo digo yo, se van a seguir cometiendo errores. ¿Por qué? Porque es una situación difícil, compleja, inédita, y en la que lo que se puede exigir es que se obre con la mayor celeridad, eh, con la mayor diligencia posible, con la mayor responsabilidad posible, con la mayor información posible. Pero que hemos cometido errores. Todos hemos cometido, evidentemente, eh, digo todos, me meto yo, pero fundamentalmente quien más responsabilidad tiene y quien más está en el día a día de la gestión, más posibilidades tiene de cometer errores. Yo creo que se cometen se hacen mucho más aciertos que errores. Se está haciendo un gran trabajo para preservar la salud. Con errores, seguro. Que tenemos que pedir disculpas permanentemente por todos los errores que se cometen, por supuesto. Que tenemos que mostrar eh, nuestra eh, dificultad ante una circunstancia inédita, también. ¿Qué se le puede exigir a un gobernante? Transparencia, honestidad, diligencia, ocupación. Y yo creo que eso es lo que estamos dando, tanto el Gobierno de España como el Gobierno de la Comunidad Valenciana. Las críticas, precisamente, de Chimo Puig contra el Gobierno, de esa falta de transparencia, ¿ha creado malestar dentro de su partido? Ya que usted es secretario, dirigente socialista en el CHE, el PSPB. Eh, ¿Dentro del PSPB hay malestar por esas críticas? Yo creo que no. Eh, no hay ningún malestar, vamos, eh, no existe malestar real. En todas las eh, relaciones incluso las internas dentro de las organizaciones, de los gobiernos, hay momentos en los que hay tensión, fricciones o desencuentros, porque evidentemente de, de, desde Valencia teníamos unas expectativas que se han visto frustradas por la decisión del gobierno. Más allá de ese momento puntual de tensión, de incomprensión o, o, o de eh, diferente visión de la situación, yo creo que hoy el gobierno valenciano y el gobierno de España están absolutamente alineados trabajando de manera coordinada y conjunta no obstante eh, esto es eh, comprensible desde un territorio queremos una cosa y desde quien tiene el mayor responsabilidad pues su función fundamental es preservar la salud y garantizar que esto vaya bien eh, que tenemos ganas, eh, pues claro que tenemos ganas es como cuando desde el municipio de Elche hablamos con un comerciante concreto que puede estar enfadadísimo ...y lo entiendo y lo comprendo... ...pero tiene que entender que las disposiciones globales... ...se hacen para preservar la salud de todos los ciudadanos... ...y es siempre eh, una colisión que produce en política y en la vida... Eh, ...fundamentalmente en la actuación política... ...entre eh, el interés público y el interés eh, eh, de cada uno de nosotros... ...en este caso el interés global de la salud de los ciudadanos... ...y el interés de la economía de los valencianos... ...es una tensión constante que se produce pero yo creo que en este momento la, la situación y la relación entre el Gobierno valenciano y el Gobierno de España es fenomenal, es de coordinación, como tiene que ser, eh, pero no solo porque somos del mismo signo político, sino porque estamos trabajando con el mismo objetivo. Se puede producir igual entre un Gobierno que dirija el Partido Popular y un Gobierno del pasado en España, o viceversa, si fuera al revés. Es una tensión por intentar mejorar, por intentar que esto avance cuanto antes y que es normal que se pueda producir. Precisamente por tener signos políticos de todos los gobiernos, central, autonómico y local, eh, nos preguntamos, ¿sirve de algo para Elche el tener, haber tenido eh, estos gobiernos bajo el Partido Socialista? Se lo digo porque Elche no ha salido bien parada con la decisión de no pasar a la fase 1 el pasado lunes, ni tampoco parece que la Comunidad Valenciana salga bien parada con el reparto de los fondos. Bueno, yo creo que... Eh... Eh, cuando decimos que salimos bien parados o no salimos bien parados, podemos hablar eh, eh, eh, de una visión concreta de la realidad. Si hablamos del de global de la realidad, en la que para mí la salud está por encima de cualquier otra cosa, yo entiendo que salimos bien parados. Si nos ponemos el acento solamente en si han podido abrir las terrazas de los comercios, con los cuales… Eh, hablo continuamente, conozco, me llaman eh, tal, los entiendo perfectamente pero cuando salimos bien o mal parados es si la vida nos va bien si estamos vivos, si tenemos menos personas afectadas, si vamos a poder salir razonablemente, por tanto yo creo que nos va bien otra cosa es que en un aspecto de nuestra vida que es que hayamos podido abrir comercios, terrazas concretamente no nos ha ido bien, pero la vida es más que eso, la vida es que podamos salir adelante, que estemos vivos, que no tengamos un grado de contagios, que se produzca de manera paulatina y yo creo que globalmente nos ha ido bien. Yo creo que a mí lo que me interesa o lo que veo positivo desde que haya un gobierno socialista aquí, eh, en la comunidad valenciana, en Elche y en España, es la orientación de la política que se está haciendo, que es fundamentalmente eh, dirigir todo el esfuerzo económico a las personas que más dificultades están padeciendo? Haberse preocupado en esta crisis fundamentalmente primero de los trabajadores, primero de la salud, estar desarrollando un ingreso mínimo vital para que todo el mundo tenga eh, ingresos para pagar los gastos corrientes, para salir adelante, para pagar eh, la alimentación de cada mes. Para mí eso es lo fundamental de que haya un gobierno socialista, la orientación de la política, que es poner a las personas su vida primero, su salud y después en su supervivencia por encima de cualquier otra cosa. Eso para mí es lo importante de que haya un gobierno socialista. De eso vamos a hablar. ¿El alcalde Carlos González piensa usted que se precipitó al asegurar que íbamos a pasar de fase? Bueno, yo creo que eh, el alcalde del CE, con toda la ilusión y con la mejor eh, buena voluntad del mundo, yo creo que quiso, eh, pues yo creo que ponerse, preparar a los eh, ilicitanos y licitanas que tienen comercio con la mejor disposición del mundo y de acuerdo con las expectativas que se le trasladaban por parte del gobierno valenciano que pensaba que, que se iba a pasar a la primera fase. No había una información concreta de que se pueda, se fuera a pasar a la primera fase, pero yo creo que se hizo eh con la mejor voluntad posible, pero es verdad que al final pues no se pudo producir y generó cierta frustración. Yo lo que creo que evidentemente esta esta situación nos enseña o nos hacia todos ser absolutamente prudentes a partir de ahora y, por tanto, los que pensamos, yo también lo pensaba, que íbamos a pasar de fase y no lo pasamos. Evidentemente, yo hoy no soy alcalde y, por tanto, no tenía la responsabilidad de dirigirme a los gritanos, pero entiendo un poco la, la, la buena voluntad desde la que el alcalde ha actuado y, evidentemente, la prudencia mayor que vamos, con la que vamos a actuar el alcalde y todos, por tanto, siendo conscientes de, de, de la dificultad y de lo que supone pasar de fase. Ustedes han defendido siempre que hay criterios técnicos para permitir o no el pase de fase, el avance en la desescalada. Pero, eh, ¿cómo podemos entender que se haya permitido al País Vasco pasar con peores resultados que la Comunidad Valenciana? Bueno, yo creo que en el momento en que empezamos ya a compararnos, las situaciones eh, son complejas, ¿no? Porque hay muchos elementos en juego. Probablemente aquí ha habido dos elementos, según la explicación que da el Ministerio de Sanidad, que es eh, quien tiene la competencia una relacionada eh, con eh, la, eh, el grado de, de, de incidencia y de, de, de que ha habido en la afectación a la población, otra fundamentalmente con los pcrs que se han hecho a casos sospechosos que parece que en su caso podía ser mayor, y la tercera evidentemente con el, la, el gran flujo de movilidad que se produce aquí en este territorio, en Elche o en Alicante, dentro de Elche, en pola, eh, las playas de Alicante, o sea, aquí hay un grado de movilidad que probablemente no es tan alto allí y por tanto el riesgo aquí podría ser mayor. Pero quién decide? Porque sabemos que hay una comisión de expertos que, por cierto, no siguen sin hacer público el nom los nombres. ¿Por qué? Desde mi punto de vista, por preservar la independencia y la tranquilidad de quien tiene que tomar decisiones muy importantes en este momento. Los funcionarios, eh, primero, en, alguna, en, alguna, en, en algún medio que se ha preocupado a nivel nacional. De, de saber quiénes son eh pues, se han publicado. Yo he visto el listado publicado sí, de quiénes son los, los los médicos. Pero esto es como si eh, en este eh, hiciéramos público la mesa de contratación en la que están los funcionarios que eh, todos los meses se reúnen para adjudicar eh, servicios y obras en el que, pues Si lo hicieran público, que podría ser un ejercicio de transparencia, podríamos someter a esos técnicos a un exceso de presión. No quiere el Gobierno, evidentemente, que haya un, una presión de determinados territorios, incluso de determinados lobbies económicos sobre aquellas personas que tienen que estar tomando todas las semanas decisiones que pueden afectar a la actividad económica y a la vida de sectores económicos y de territorios. Pero, pero, la, cuestión, su... pero sí. la cuestión es, ¿deciden ellos? Eh, ¿Los informes de los expertos son vinculantes o es el Gobierno quien tiene la última palabra? ¿O es el ministro de Sanidad el que decide? Bueno, el gobierno. En, Es el gobierno quien tiene la última palabra en base a los informes que ellos hacen. El gobierno propone, o sea, los técnicos proponen, el gobierno dispone, el gobierno es el que toma la decisión porque tiene la, no, no, no porque tenga la voluntad de tomarla, sino porque tiene la responsabilidad legal de tomar esa decisión en base a los informes técnicos. Eh, me vale el ejemplo que ponía yo antes. ¿Quién adjudica una obra en el ayuntamiento de Elche? O Cualquier ayuntamiento. El Gobierno no la adjudica a los técnicos. ¿En base a qué lo hacen? Siempre en base a informes técnicos. No se sé saltar los informes técnicos. Las propuestas técnicas son las que al final producen que el Gobierno tome una decisión y adjudicar esta obra a esta empresa. ¿Lo hacen porque quieren? No, lo hacen porque hay un informe técnico. Pues en esto hay unos informes técnicos de una serie de, de, de expertos que, que no los no ha colocado el Gobierno ahora. No es que el Gobierno haya dicho ahora que tenemos una pandemia tú, tú y tú, venir, que vais a hacer esto. No, son los que ya existían en el Ministerio y en las comunidades autónomas que ahora son los que desorden al gobierno. Personas que no tienen una vinculación política. Fernando Simón eh, era el director ahora y lo era con Mariano Rajoy no es una persona que nosotros hayamos buscado ahora porque nos interesa o porque es amigo del PSOE. Era la persona que en su momento ascendió a esa responsabilidad eh, con el PP, que la mantuvo el PSOE y en la que se confía, pues como él, esos responsables sanitarios que están en el Ministerio de Sanidad y a los que se les quiere un poco eh, apartar de las presiones, porque si no, ellos tienen la responsabilidad, en unos casos de temas transversales, y en otros, cada uno de ellos, de controlar comunidades. Y lo que no queremos es una presión de cada lobby eh, económico, que nosotros las estamos viviendo. Yo estoy teniendo videoconferencias, reuniones, con todos los lobbies eh, económicos de este país, eh, porque estoy en industria, comercio y turismo. Pues lo que no queremos es que esa presión que nosotros tenemos y que debemos tener porque es nuestra responsabilidad, la tengan los sanitarios que tienen que preocuparse de la sanidad apartándose de que un sector les pueda decir es que si no se abren los comercios, por ejemplo, de más de 400 metros a los sectores de concesionarios de automóviles o de tal, no les vais a permitir vivir, esto no puede ser. Queremos apartarlos de esa Presión concreta. y digo, He puesto esto como un ejemplo concreto. ¿no? ¿Y el por qué no van a dejar ustedes que los comercios.? Vamos a hablar ya de su trabajo, porque creo que no, no me va a quedar mucho tiempo. ¿Por qué no permiten a los comercios colocar su cártel de rebajas por las aglomeraciones? ¿Es el único objetivo? Bueno, el, hay, un el un único razón? hay un debate ahora importante con las rebajas. ¿no? Hemos aprobado un boletín oficial del Estado que lo que dice fundamentalmente, el boletín oficial del Estado dice. Eh, que eh, no se quieren hacer aglomeraciones, pero se pueden hacer rebajas, ¿vale? Otra cosa es que eh, el Ministerio de Sanidad, en este debate constante que tenemos interno, incluso dentro del Gobierno, sobre oye, pues eh, en el ministerio en que yo estoy lo que se quiere es, eh, yo estoy trabajando más relacionado con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y nosotros lo que somos es promotores de la actividad económica. Ahora, cada vez, nosotros somos los que estamos proponiendo continuamente el que se abran comercios, el que se abran, el que se activen los hoteles, pero entendemos que al final es Sanidad la que decide. Por tanto, lo que nosotros queremos, eh, tenemos sectores económicos que plantean que se hagan rebajas, hay alguna parte del comercio que no quiere también, pero la mayoría sí que quieren rebajas, y Sanidad dice, bueno, lo que no se tiene en principio, pues no se deben hacer rebajas por aglomeraciones, pero finalmente lo que se ha probado es que se pueden hacer rebajas, pero que no se hagan anuncios explícitos, Que provoquen aglomeraciones en los comercios. Que se pueda hacer el, el flujo normal de la actividad comercial, pero no ninguna acción que provoque al final, pues que tal día, eh, porque se abren las rebajas, haya en la puerta de, eh, siempre hemos visto en los anuncios del corte inglés, pero en la puerta de grandes centros comerciales o de comercios, un grupo de gente y que luego se avalanchen para, ent para entrar. Eso no lo queremos, no lo quiere el gobierno, evidentemente, por eh, evitar eh, aglomeraciones. Por tanto, A día de hoy, con la normativa que hay aprobada hasta hoy, esto no quiere decir que pueda variar, las rebajas son posibles, pero no anunciar ni hacer campañas específicas para no provocar aglomeraciones. Pero usted ha dicho que podría modificarse. Todo es susceptible. En este momento y en una pandemia como esta, tenemos que ser todos conscientes de que semana a semana todo es susceptible de modificación en función. Si hay un rebrote importante en julio, que es una opción, vamos a luchar porque no, y por eso se está trabajando en que todo sea tan paulatino, pero si hay un rebrote, cualquier acción de vuelta al confinamiento, de no a las rebajas, de no a la apertura de hoteles, hay que ser claro, todo es posible, por tanto, esta excesiva prudencia en que vayamos tan poco a poco es fundamentalmente para que no tengamos que ir para atrás. La idea, es, evidentemente, es ir abriendo, ¿no? Ir abriendo cada vez más, cada vez más aforos, cada vez más actividades, cada vez más más posibilidades de moverse, pero si no lo hacemos poco a poco, tenemos riesgo de volver para atrás y de que haya una normativa más restrictiva. En este asunto de la… Bueno, va, eh, Sánchez, eh, el presidente del Gobierno, ¿ah, ¿por qué ha propuesto un, la prórroga de un mes y no de 15 días para el estado de alarma? Bueno, fundamentalmente por, eh, es evidente que las eh, dificultades que estamos teniendo cada dos semanas eh, para aprobar, eh, porque hay evidentemente algunos grupos que se descuelgan, por, porque opinan que no está bien, porque no quieren eh, dejar de, de, de controlar al gobierno en esta situación y piensan que el hacerlo cada 15 días es, es ejercer una mayor presión, un mayor control. Yo creo que el gobierno quiere tener la tranquilidad y dar certidumbre de cuál es la situación a un mes vista. ¿no? Yo creo que mucha gente, muchos sectores están pidiendo la mayor certidumbre posible eh, ya no hablamos de largos plazos ni de medios, pero un corto plazo que pueda ser, si es posible, un mes y, y, y no dos semanas. Por tanto, el Gobierno tiene verdaderas expectativas, expectativas que no certezas, pero expectativas en que si alargamos y hacemos un esfuerzo importante de aquí hasta finales de junio, en julio esa nueva normalidad ya pueda permitir... Eh, que empiece a fluir el turismo, la actividad económica con más vigor, con más capacidad de aforos en los comercios, en los bares, y los restaurantes. Y, por tanto, queremos ver si somos capaces de hacer un mayor control y un estado de alarma con cierta tranquilidad que permita el confinamiento y el mantenimiento de las normas y las fases de escalada de aquí hasta final de junio para poder salir en julio con más fuerza. Y, evidentemente, eh, no tener que hacerlo hasta mitad de junio y luego a mitad de junio otra vez, sino tener una certeza de ese confinamiento y de esas normas hasta final de junio, que es cuando previsiblemente todos podremos haber pasado, eh, o si no todos, la mayoría de los territorios de España, esas fases iniciales de la escalada. ¿Entiende usted el no del Partido Popular al estado de alarma? Sinceramente, solo lo puedo entender eh, desde la visión cortoplacista e interesada políticamente de que cuanto más perjuicio sea cuanto más se perjudica el gobierno pues más le puede venir o mejor le puede venir al Partido Popular yo creo que el PP debía tener altura de miras en este momento y apoyar al gobierno en ese estado de alarma que es fundamental para la salud de los ciudadanos independientemente de que pudiera haber aspectos que los ha habido, en los que no estuviera de acuerdo en los que pidiera mejoras en los que pidiera cambios, pero yo creo que me parece una falta absoluta de responsabilidad la falta de apoyo eh, del, de, del PP al gobierno y es evidente que en este país solo se han producido grandes acuerdos cuando ha gobernado el PP ¿por qué? Porque el PSOE desde la oposición siempre ha sido más leal y más sensato y hay ejemplos clarísimos la política de antiterrorismo eh, el 155 en Cataluña eh, que no, nosotros apoyamos no hay tiempo para más no hay tiempo para más y, y me gustaría porque uf, se nos ha ido el tiempo eh, son dos meses justo hoy cumplimos dos meses de confinamiento usted en esta entrevista ha hecho precisamente cierto balance de la gestión del gobierno central, de la gestión del gobierno valenciano ha hablado también de la gestión en cierta medida del alcalde eh, con lo de la fase 1, pero también hemos tenido hoy en el, en el programa la, Culirita, la al presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos poniendo de manifiesto un grave problema y es que ustedes han permitido que cierren sucursales o que lleven al personal a ERTE o que hagan teletrabajo y ese cierre de sucursales está provocando colas, sobre todo de personas mayores, que se hacen insoportables. ¿Van ustedes a poner en alguna medida para...? Sí, en sí, las en entidades las entidades financieras. financieras. ¿Van ustedes a corregir esta situación? Bueno, sin duda yo creo que la, la remodelación del sistema financiero en los últimos años ha provocado eh, este problema que es una falta de atención para personas mayores y para las personas en general, también que no somos mayores, que todos estamos viendo que cuando vas te envían al cajero, te ponen horarios de atención y yo creo que eh, la, la, la, la falta de las dificultades también económicas que ha atravesado el sistema financiero les ha llevado a recortar oficinas, recortar personal. Yo creo que tendremos que intentar poner medidas para que la atención del sistema financiero sea, eh, yo creo que, mejor a todas las personas y especialmente a las personas mayores Y también, evidentemente, mejorar la capacidad digital de todos para evitar en cuanto sea posible la acudida a oficinas financieras. Pues Alejandro Soler, muchas gracias, nos han quedado muchas cosas, espero que la próxima semana podamos poder volver a entrevistarlo, pero ya cuando Elche se encuentre en fase 1 y ver qué otras medidas van ustedes a implementar en este país precisamente, y es su trabajo como portavoz socialista en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, para reactivar la, econ la economía de este país. Muchas gracias. Muchas gracias y estaré encantado cuando consideren. 101.4 Teleelch Radio Marca Desde Restaurantes Águila Bar os mandamos mucho ánimo a todos es muy importante quedarse en casa pronto volveremos a disfrutar de grandes momentos juntos Restaurantes Águila Bar Quedan segundos para llegar a las 11 en punto de la mañana, tenemos casi 14 grados de temperatura y nos vamos, y nos vamos con buen ritmo para dar la bienvenida a nuestra compañera Rosa Lucas que ya está preparada para realizar su programa Entre Amigos. Les dejamos con la canción Adiós le pido. Muchas cosas tenemos que pedir, pero en este caso a los gobiernos. Se ik con la luz de tu mirada yo. A Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. ik je heb ontmoet. Ik que zo blij dat ik je heb ontmoet. Ik ben zo blij dat ik je heb ontmoet. mi cielo A Dios le pido Por los días ik heb geen tijd meer om te wachten. Ik heb geen tijd meer om le pido. Ik de geen tijd meer om te wachten. Ik heb geen tijd meer om te wachten. te wachten. Ik heb geen tijd meer om te Mi Ik heb geen tijd meer om te wachten. Ik heb de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 that Als je me me muero sea de amor, y si me enamoro sea de y ik de tu meer. Als je me niet meer laat ik me muero sea de amor, y si me enamoro sea de vos, y que ik tu niet meer. Als je me moeiteloos Sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días, a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días, yo a Dios le pido